Dime qué tú quieres yo te doy lo que quieras toda la noche espera que te La música se mueve, la música se mueve. Zona 69, bienvenido. Aquí llega este temazo, escúchalo porque es un track muy nuevo, francano. Eso se llama Furnesh. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona Zona 69, zona 69. ¿Cuál es tu canción favorita? Grupo69.lamusicasemueve.net De Milagros más Esto toca en las 10 Frank Ma versus Playa Limbo ¿eh? Así suena esto Así lo bailamos en nuestra fiesta particular Aquí en Zona 69 En este veranito Tenemos el chiringuito montado Con las canciones que a ti más te molan Bueno, en septiembre volveremos Nos iré de vacaciones en agosto Y en septiembre volvemos con nueva web okay, Con nueva página web En la que colgaremos las fotos que nos enviéis fotos saliendo de fiesta ¿eh? queremos que nos envíes eh, fotos de ti o, o de tus amigos saliendo de fiesta pasándolo bien por ahí y, y que sean chulas y guapas, nos las podéis enviar a través de facebook Al grupo de Zona 69 O al perfil de Raúl Fernández, ok Si lo tienes por ahí, el grupo de Zona 69 Y si no entras en Grupo 69 Grupo 69 con número .lamusicasemueve.net Ok, a esa dirección ya entras En el grupo de Zona 69 Si tienes perfil de Facebook, lo subes a tu perfil Y nos lo cuelgas Y nosotros ya cogemos la foto, ok También en la página de 20, 20 páginas Entras y pones Zona 69 Buscar páginas, Zona 69 Todo junto, también con número Y nos... Eh, colgas también, la foto la subas a tu perfil esas fotos de fiesta y nosotros las colgaremos en la web mira, mira lo que llega, esto es nuevo también esta va a ser tu noche segunda 69, ¿te atreves? esto es muy nuevo lo escuchas aquí antes que en ningún sitio los nuevo de Pitbull si <risa> sí, tu boquita fuera <risa> <risa> bien, maridos esta es la Tu boquita fuera de chocolate si tu boquita fuera de chocolate yo me la pasaría va que bate yo me la pasaría bate que batete si tu quita fuera del limón verde si tu quita fuera del limón verde yo me la pasaría mu que muerde De gallo con un buen filete Si tu boquita fuera de un Yo la estaría a, meter, que, meter. a meter, que meter Estás pa' chuparse los dedos Yo soy un niño y tú eres un caramelo Yo me deslizo por tu resbaladero De verde, necesito un madero Si tu boquita fuera De pan de azúcar Si tu boquita fuera De pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Siente, Siente baila. baila, este verano llévate, zona 69, tu zona de marcha. Si fotogénica, me te invito a mi pasar yeah, yeah. Si eres botogenica me te invito a mi pasarela invito a mi pasarela damisela bella te la puede espera bajo la luna llena a la orilla de la playa sin ropacito vaya podela dorme a capela te quiero y espero quiero te quiero se me desdero y vuelvo al callejón seru si tu quieres yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé mami dime que tu quere yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de. dime que tu quere yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé mami dime vacía Lluviendo de noche de día Y tu solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía lloviendo de noche y de día Y aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía lloviendo de noche de día Y tu solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que sea mía Si eres fotogénica Lluviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Yo aquí solo, mira que irónía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que sea mía Si eres fotogénica Te invito a mi pasarela Estamos de Samba, la música de Bellini Manuel de la Marais más Este remix Nos gusta mucho, eh, nos gusta mucho Es un tema, un remix nuevo, eh Va a sonar mucho este veranito Bueno, estamos preguntando por ahí en Twenty Y en Facebook, en nuestras páginas Que es, eh, lo ¿De que te sientes orgulloso? ¿Ok? ¿De qué te sientes orgulloso? Estoy por aquí perdido ¿Vale? Estoy, estoy en Twenty, vale Ok, estoy en Twenty Dice, yo me siento orgulloso de que España sea campeona de Europa Y bueno, y ahora ya campeonada del mundo Dice Tamiz Álvarez eh, También de que haya llegado a la final Cés, he picado, dice que por fin España se sienta unida eh, También, gracias al Mundial De vivir el mejor momento de la selección Dice Óscar Girón Y también algo parecido Dice Pedro Pérez Que dice de vivir este momento histórico Okay. bueno Esta semana queremos preguntarte ¿eh? En una nueva pregunta En un nuevo tema eh, ¿Cuál es tu noche perfecta? ¿Okay? Queremos preguntarte ¿Cuál es tu noche perfecta? ¿Cómo tiene que ser tu noche perfecta? ¿Y cuál ha sido tu noche perfecta este veranito? ¿Okay? Tengo por ahí ya una contestación Estoy por aquí buscando Espérate, Espérate la están peinando ¿eh? la están peinando. Dice Ana Martín Dice, Mi noche perfecta sería estar con mis amigos Da igual donde fuera Y la mejor noche de este verano fue el lunes Que fue eh, la feria Y me la pasé genial con mis amigos Montándome en los coches de choque De empezar a reír eh. Aunque aún me queda mucho verano Y habrá noches mejores seguro Ok, seguro que tienes noches mejores Ana y bueno Gracias por enviarnos esta, este comentario okay. ¿Cuál es eh, tu noche perfecta? ¿Cuál ha sido tu noche perfecta de este verano? ¿Y cómo tiene que ser Tu noche para que sea perfecta? Con amigos, con buena compañía Lo que quieres para tu, para tu noche perfecta, ¿ok? Ahora nos quedamos con uno de los temas de Kelly's Tiene un disco muy bueno, ¿eh? Muy bueno, me gusta mucho Este es Force of Jedi Así me gusta Este es remix de Calvin Harris Lo nuevo de Kelly's Así suena You make me happy Los mejores temas Raúl Fernández La música se mueve Cómo tiene que ser una noche Para ser tu noche perfecta, ok Y queremos que nos cuentes también Si has tenido alguna noche perfecta en este veranito, ok Bueno, ha sido tu noche más perfecta Más bonita, más especial Más memorable de este verano Nos puedes contestar a través de 20 Por ejemplo, en 20 páginas buscas eh, 20 páginas, buscar página zona 69 eh, 69 con número, ok Todo junto y aparecemos ahí Si no nos tienes en tu perfil, si nos tienes en tu perfil, ya está La página de Zona69 en 20 y punto O también entras en Grupo69.lamusicasemueve.net Que es la página de 20 en Facebook O el correo electrónico que es zonas69.lamusicasemueve.net A través de ese correo nos puedes escribir lo que quieras, ¿ok? Y ahora llega la música de Heart of Space Stay it to me, la música de Madonna Remezclada con la banda sonora con... Eh la base de este tema de Bowsingler, ¿cómo nos gusta? La mejor fusión de sonidos El sonido más fresco En la zona más caliente Show some class Come to the last cup We'll keep it boiling hot We'll keep the party moving Till we drink the last Aquí está lo primero que conocemos de chicas chica llamada Carly Este Bueno, el es muy lindo de ver, es muy lindo de ver Aquí está esta nueva chica llamada Carly Va a dar mucho que hablar, ¿ok? Lo escuchas aquí en zona 69 Y ahora llega la música de Jason Derulo ese What to Say Me gusta a mí este tema, me gusta Mira, te voy a poner un remix Este remix de Club Jumpers Así suena esto e bailando temas como este What to say, Jason Derulo é un tema que está pegando mucho este bananito Con esto nos vamos Gracias por habernos acompañado una semana más y por compartir música como esta con nosotros y con tus amigos Ser felices, saludos de Raúl Fernández Adiós nos vamos bailando con este remix de Chucky, del temazo de Luis López y Jessy Lee, y Stislop la semana que viene aquí, mucho más adiós I've been alone for so very long living the life of 69 producido por Raúl Fernández 3